Bueno, ¿me oyen? ¿Sí me oyen? Mánden por favor mensajes subliminales para saber si nos están escuchando. Yo sé que los reptilianos escuchan todo. Por favor, mándenos un mensaje. <risa> <risa> okay volvemos a Radio Espontánea. Muchas gracias por estarnos escuchando. Por favor, Mándenos sus señales, señales subliminales, señales de fuego, de humo, señales eróticas. Ahí podemos hacer el veni erótico. Erótico veni. Entonces, los, los reptilianos que nos están escuchando, por favor, mándenos señales, mándenos su protección. Nosotros no queremos hacerles daño y yo pero sé que pero... ustedes tampoco nos quieren hacer daño. Por favor, somos amigos. Mándenos su veni. Qué vas a decir David que la otra vez que Ah, la otra vez leí algo eh que había una señal que se estaba repitiendo, o sea, en el espacio. Ajá, exacto, o sea, no sé, alguna vez pudieron recibir o han podido, ¿no? Pero eso decía algo así como pues ya se había repetido de una forma más constante y lo había hace como una semana una silla de una señal pues, que estuvo ahí más constante tiempo, ¿eh? y, y como periódica no también porque es pues, una señal pues en cualquier lado pero ya una señal constante que se sí. va a estar repitiendo ya habla de que hay alguien ahí moviendo algunos hilos nada emitiendo una señal pues, pero... pero es que eso de la vida la vida más allá de la tierra ya mí si sí se me hace factible pues Digo, no, a lo mejor no, vida inteligente, pero sí, vida, vida, vida, sí, sí. Nueva sí vida. Crea, nueva vida surgirá. Ah, en, pues yo también. Entonces sí, por favor, mándenos sus señales. Señales de lo que quieran. Ahorita estamos en una posición muy receptiva. Entonces si nos mandan señales de chingar a su madre también, no hay pedo. Hoy sí se puede. Estamos en radio espontánea. Algo, ¿Algo que quieran agregar, muchachos? Pues yo estaba viéndole las manos a David, que trae ahí algo para, para aprender. ¿Para entretenerse? Una rana, mira. Tenemos una rana en el estudio. Es que falta el, el incienso, que no no sé si hay ahí. Sí hay de Buda. Señor Buda. Pues qué bueno que estamos espontáneos, ¿no? Una, un día a la semana falta. Siempre decimos, "No, que si mames, hay que hacer algo si vienes espontáneo." Que, que acá, pero, mira, se nos llenó el la, se nos llenó la oficina, ¿no? se llenó segunda. la segunda. Hay <risa> <risa> casa llena. La cabina de ideas. Eh. pero vamos a decir la razón de por qué estamos aquí o, o así nada más si fue totalmente no espontáneo. ¿no? No miedo, no vuelta, pues. Exacto. Salud por el agua, de el agua de Tlacote Yo ya tenía rato que no tomaba sí. ¿Tú? No, también, y está pasadito está, lo, está bueno veo con y sí, Ahorita que estábamos de en, en, en Ahorita que estábamos en cuaresma Pues así como un agua <risa> Como el agua bendita que se ponían así en la frente ¿no? ¿Con la ceniza? <risa> sí De que iban a, la, a San Juan de los Lagos ¿Cuándo era la, la época de ir a San Juan de los Lagos Y traías agua bendita y, y familia de Tizayunca va, ¿no? ah, ¿no? ah, va cada año pero no sé qué fecha sea o sea debe haber varias hace tres semanas fui para aquellos lados no, pone un poquito más un, un mes y me encontré banda caminando así peregrinando o pues sea hay que hacer el recorrido a talpa no, a tal par o a dónde es o sea, a ver, ¿Alguna a ver si vez hice uno a tal... Pa. A si aguantamos ahora ya que estamos centrados en año Pues está... Ya... Está divertido... ¿Por la fe o qué? ¿Ya nos volvería señores, no? Sí, ya... Por sí, pues eso nos volvería... Ándale... Cada, cada vez más... Sería eso y encargar... ¿no? Más maitros... Con la esperanza <risa> de, de sobrevivirla pues... Porque para eso yo creo que va, ¿no? Como para sentirse jóvenes... Que todavía las pueden... Claro, además de la fe... Claro, la fe siempre está ahí... La... La fe... La condición física. Y, pues, y también pues como ahí los va siguiendo la caravanita que les llevan sus, sus, sus coquitas y su agüita. Sus chelas. Pues por eso, por eso creen que ya, ya la libran. Pues caminar y cotorrear y pistear. Es que hay una parte que se puede escalar. Nunca he fumado mota caminando a talpa, pero podría. Pues, sí, pedo. Pues, Me ¿sabes? llegó a dar el tufo, güey. Pues, ah, ¿sabes? ¿sí? Sí, el, fui dos veces y pues con mi es jefe. Es que ahí, tú, tú? como pues, de todo tipo de vicios ¿eh? ah, claro. sí, sí. Ah, llegábamos a los lugares para dormir y pues a veces llegábamos 4 de la tarde y banda del mismo camino llegaba 8 de la noche o sea 4 horas donde tú ya estabas chingando unos taquitos unas chelas y... Chas, había, y había alguien que aprovechaba la ruta y pues le metió un poquito más de esfuerzo físico quizá para llevar una vendimia no sé, ya sabes, imagina original del café con el pan dulce O, o tamales Y champú Con el montón de tamales eh. caminando ahí, ¿no? o eso, pero... Digo unos 50 tamales Que se vayan agotando Pues ya el peso eh, no, ya, ya, ya Pero ya vendiste 50 tamales. ¿Quién sabe actualmente? Pues? Yo, eso fue hace 15 años y... Yo creo que y... sí, no, Está buena la idea Yo creo que sí lo han hecho Unos lunches de, de, de, de pierna O de chilaquil <risa> matutinos la, la, la <ríe> Pero se come sabroso, la neta, o si sea, sí, sí lo puedo recordar a 15 años, huevos ah, y frijoles. ¿sí? No falta, no Perros, güey. No, sí, así queda de leña y está chido, o sea, Y pues son como tramos de, ah, dentro de tres horas, pues, para llegar a refinar. ¿Y, ¿Y, y qué música se escucha? Cada quien, digamos, en esa época no había bocinitas. Pero ahorita les... ya todos traen bocinitas, ¿no? ¿no? Exacto. Siempre oíben yo... ¿La ¿Se las bocinas y aquí ya... No, la... no me acuerdo cuál fue, no. pero recuerdo un vato que llevaba su, su graveta. Todavía... ¡Ella existió! Algo así, ay, pues iban acá Ya ves el vato que iba con el San Judas en la espalda Y con el... Que se estrelló Que se estrelló con el carro y traía una requesón <ríe> Como el de buenos días ¡Tardes ya! <ríe> ¡Tardes, <y todo! ríe> ¡Qué bárbaro! <ríe> tarde <ríe> Yo eh, creo que... Pero... Bueno, no sé, me imagino que esa tradición Ya no... Ya no tiene tanta gente así. No es como de no sé, algún festival, algún algo que va ganando gente, sino que eh, a la la ya caminan menos, ¿no? Es ¿Sí? que va banda ¿Sí por, va otro, no que que por que otros por otros motivos, ¿no? Por, sí, por fitness. Prepara, ¿no? Sí, sí, sí. Por fitness. O la experiencia ah, de sí, caminar la que, pues, las, las brigadas, güey, ahí se la pasan la prevención, eso es chingo en la ruta del peregrino, un, un berguero y pitan mucho acá porque el vergazo de gente la güey, alguien mira mariguanos, ¿qué? Ah. Mariguanos caminantes. Abundan. Ah, sí debemos de hacerla. Bueno, el primer día decía, está pesadito, pero le gusto, encanta, ¿no? Una. Semana, semana exacta. exacta. <risa> la Ay, semana mira, exacta para anciano. caminar. Ey, a la barranca y luego al diente, ¿no? Porque Psss, No conozco al diente. diente. Bebé, no. Vamos a poner la rolita. Este, invítame al placer de la señora caliente. A continuación, en, en radio espontánea, la siguiente rola para que entretenga un poco la oreja, se llama De la Sonora Caliente, Invítame al Placer. Invítame al placer. Tot t'ha sigut. Què Volvemos a Radio Espontáneo, aquí en un jueves cualquiera. Un jueves sin chiste, un jueves random, pero un bonito jueves. Yo tuve un buen jueves, no sé ustedes. No, pues tu estuvo perro el, el disco que pusiste sí, en Rhythmia, ahí para anunciar la, la repetición y el podcast de 5 a 6, Rhythmia de 5 a 6 y la neta… Muy chido, y el ensayo también estuvo perrón, supongo. Ahorita ponemos una de ese disco para quien nos esté escuchando en cualquier galaxia, en cualquier lugar. Ojalá alguien nos esté escuchando, güey. Pero igual lo estamos grabando para meterlo a la caja de serial, güey. Eh, no, eh, de qué bueno, para que se escucha. Radio espontánea, mientras hacemos el quehacer de, de nuestras instalaciones de Radio Cartón. Estamos ayuda, esperando... No, todo viernes, ya casi está Ya nomás la, la tercera pasada con el tropeador Como marcan los cánones Y estamos esperando al negro Monster, el de las hamburguesas en la Friki plaza Que pues Ande Le malito. va a caer porque solemos ir a eh, Al Rojo Pit Al karaoke de los jueves ahí por el parque rojo Pero había mucha gente, nos avisó Y sí, anda malito ahí Creo que creo que no puede pistear Pero creo que le va a importar poco Vamos al lado Entonces surgió una mí. pregunta ahí de por qué Estarán llenos, ¿no? ah, y claro. a lo mejor será que todos estén... Algún así, evento, ¿verdad? a lo mejor traemos mucha feria ahorita, ¿no? Cada vez tiene más difusión, la, a, a lo mejor hay muchas nalgas y nosotros aquí... Pues, pues, pero pues está lleno, ¿verdad? Sí, nalgas de, de mujeres y hombres, ¿no? Por eso está lleno... Y lesbiana, ¿verdad? Como ves... Ah, de es, suele caerle ahí... Un saludo, a, a, a Un saludo de... al Rojo Pit, que <risa> le tendremos que pedir acá, ¿no? Que sea... O sea, que nos palme una para patrocinarlo sí, y la neta. mencionarlo. Vamos mucho al Rojo Pit. Y el negro una vez se nos perdió y casi <risa> activamos todas las alertas y el vato estaba en, en el estacionamiento de un after, ¿no? De un after el ahí. El corsario o algo así. Cerca de la calzada. Sí, entonces. Por ahí andaba. A ver si llega y, y revivimos aquellos tiempos del perro monstruo que teníamos y... hace unos años un proyecto que, que nuestros primeros pininos en el radio. Esto Radio Espontánea. Ra, ra, ra, ra, ra, radio Espontánea La radio La radio que está aquí en chinga Es un audio De, de, de la Raquel Que le saludos a todos Saludos de retorno Saludos a Raquel, ahorita vamos a decir que Hay que hacer un programa de, de, de bromas De teléfono ¿eh? <risa> Ahora con Whatsapp Ahí Porque ya ya se pueden audios Ya se puede no <risa> <de> <risa> Como de esos programas, pues, de que hacían bromas. A mí una vez de morro, con, una vez de morro con mi primo, sí, ahí en la casa de la abuela la aplicamos de que hablábamos y pues decíamos tonterías, nada ¿no? que ni me acuerdo qué. Y una vez que se estaba usando el identificador y nos regresaron la llamada. Que el vato dijo, ¿qué onda? Pásame a tu papá y no sé por qué están jugando. Algo así. Y que decimos, sí, sí, buenas tardes, señora. <risa> <risa> qué perro. En casa de mi abuela marcábamos con el, el teléfono este de, ¿De disco. De disco y, y me acuerdo que también de pues, la sociedad, ya ves, éramos tres. Y prima, mi primo y yo agarramos escuelas de natación o de cursos de verano en la sección amarilla y marcábamos para inscribirnos. <risa> yo me acuerdo que, que acá teníamos contestadora en la casa... Y pues de repente si banda pone, a no sé la musiquita de donde un, un juguetito na ¿no? y ahí la dejaban sonando y sonando pero pues no sé cómo cómo vergas sabían si la casa tenía contestadora o no pero pues ahí la dejaba o, ah, o también así, ¿se encuentra el hijo de su puta madre? Ah, pues ahí me lo saluda. Y ya con, colgaba, ¿no? Así como chiquibromita. Yo estaba buscando a Bob Alricorn. En realidad, el tipo Simpson. Simpson. Entonces, eso estaba chido, ese tener contestadora estaba chido. El casetito. El casetito y también cómo grababas el, el mensaje de, pues ahorita no estamos. No, la neta no recuerdo cómo era, pero era la voz de mi jefa. Sí era la también, voz de mi jefa. También te podían bromear acá de... Sí, bueno Caíste, mi perro No me encuentro no me si eso, El contestador, ¿no? sí, sí, contestador Ah, bueno, sí, una contestadora sí, sí, sí. Inclusive ya los celulares Tenían ese pedo, ¿no? De sí, que tenías tu, tu, tu mensaje para una contestadora para, mandar al fierro. para decir que no estabas Pero pues mucha banda aplicaba de... Bueno, bueno, bueno Hablamos más fuerte, no te escucho <risa> ¿Qué? No, no te creas, no estoy marca luego y es como de hijo de tu puta madre ya gasté mi saldo y tú Oye, no ya entró la llamada ¿se acuerdan ¿verdad? que también si tú hablabas a una casa y no colgabas ¿no podía marcar la otra persona? ¿si ¿Sí? ¿Sí les pasó? Te, te, te decían por algún medio que colgaras ¿no? Ajá, cuelga ay, el no teléfono mames, dejaste, no puedo usar mi teléfono por ya tu, llegó el negro por tu imprudencia llegó el loco Michael una versión de Loco Valdez. Una versión de Michael. Pues ahorita nos organizamos. Michael Ferro. Estamos aquí, el negro acaba de llegar, está saludando a todos. Llegó con dos bolsas. Una tiene chelas. Bueno, las dos tienen Ay, chelas. Ay, las patié sin querer, una y una coca y... ¿Botana? Y el vato dice, güey, la neta no sabe que esto es una intervención, güey, qué bueno que... No sabe que llenamos el pit, güey, con actores, güey, <risa> para que pudiera venir y tener una intervención, ya pa' que... Ya pa' que agarre la onda, pues. Lo vamos a acomodar en una esquina, ahorita vamos a prender la cámara Exacto. y le vamos a hacer una entrevista. Oh, Hijo de la verga, te quiero negro Trajo, trajo Monchis para todos. Gracias. Negro, por favor, preséntate. No 14 de febrero, preséntate. pero te quiero. ¿Qué, tú, ah. me... ¿Qué tal mis perros? Ha llegado el Negro Monster. Ándale. Ah, a tener un a programa de rap y así. ¿Vas a freestalear, mi negro? No, wey, te te quiere, gracias al Negro que nos trajo no, una hamburguesita. Ilimito, Debuta, a ver. El Negro va a hacer una propuesta de su programa. También hacemos un piloto sí, de... Por favor, por favor. De Benny Eroticus. <risa> ¿Cuándo vas a cambiar, pues? O sea... ¿Hasta cuándo se va a llamar Viva la Burger tu negocio? ¿Ya le vas a poner otro nombre o qué? Ya como te mencionamos en Radio Cartón. Ah, está, está, Defínete, negro. Tu audiencia, tu audiencia puede estar ahorita la oreja para escucharte. Esta es tu oportunidad. Tu ah, amigo. Sacando la balboa. Está nevando. Como el meme de hace rato. El sol. Llegó el sol. Es por el sol. El sol. Sábados a las 6 Hay que poner pues una rula de la, del disco del Benny ya ahorita la, vamos a ponerla no. de People of the Forest. Arran. Ok, este... Queridos radioescuchas de Radio Espontánea. Nos vamos a tomar un break Para, pues, para re-energetizarnos Convivir Convivencia, estamos aquí entre amigos Claro, mirar. con ustedes Y a continuación viene la siguiente canción Que es de The Sorcerers Que se llama People of the Forest Por favor disfrútela Y póngase pilas ¡Au! <música> Continuamos en Radio Espontáneo por RadioCartón.com Un jueves cualquiera Con David, Benny, El Negro, Josué y Poncho Estamos comiendo una rica hamburguesa De Viva la Burger Tercer nivel de la Friki Plaza Ahí donde están los niños coreanos Bailando frente a un espejo Deliciosas Viva la Burger que es que Andador Colón culero. y López Cotilla Si es, que huele... ¿Sí es cierto, negro, que huele bien culero la Friki Plaza O es como ya una... No, huele un... a culo <risa> ¡Wow! ¿Culo sudado? No, no, a veces. Cuando no se bañan los morros. Según yo, ¿hay aire acondicionado en el tercero o En todos los pisos. Excepto en el que tú trabajas. No, no, ahí también hay aire acondicionado, pero... Oye, pero cabrón, olor es olor humano. Si es olor humano. No, claro, totalmente el olor humano. Oye, güey, el chino se queja mucho de tus tarjas, güey. ¿Cómo son las tarjas de...? Pues es que no tengo tarjas yo ahí. Perdón, Ten, tienes que salir a la barra a las tarjas mamalonas. Ay, y es sí. donde están los colombianos ¿Qué? ¿Los no, ¿Es que wey. te quieren bombear? ¿No? Así ah, nos colombianos Oye, aguas con los colombianos porque ah, hablan recio o sea, ¿Ah, sí? Te inyectan virus para combatir virus, nuestro tópico sí, sí, sí. Te ver. inyectan virus para combatir virus por... con esto del, del coronavirus también pues ya saben gente que, se, que dice que sabe que per la, lo del HN1 que ahorita ya la, la inyección de la influenza la que te ponen cada invierno que ya tiene como la, la cura voz, de eso pedo no. Yo me la puse como hace tres años, creo Y sí, pues al siguiente sí. día valí pura ver Así andaba que me llevaba la corneta Pero nomás dura un día y ya después ya estás Súper chido Y sí, sí dura, no no me, no me dio gripa en ese rato pero, pero pues ¿Cómo te sientes mal? O sea, ¿bajoneado? Sí, pues con eh, temperatura, eh. con el cuerpo cortado Como una gripa, pero haz ah, de cuenta va. que todo No, lo, no todo... evoluciona ¿Habrá, no, exactamente. ¿Habrá alguna vacuna para el dengue? Ya no quiero <ríe> tener dengue, Híjole, pues ahí sí quién sabe, ojalá ya, es, que sí Tendríamos que inyectarte dengue, ¿cómo ves? Me arriesgo ¿Eh? una cuarta Ya, una cuarta para que ya no haya más ah, Es que el Héctor, amigo no, Héctor Héctor, ¿Qué? ¿Qué? Héctor Sin Héctor Amar Chau eh, me, me dio un dato que me, Pues no me dio miedo, ¿eh? pero Me dijo que ya él, él sabía No sé de, de dónde pues Pero es una buena cuenta Cinco o seis veces de dengue Ya era no, no, no, al contrario o sea. verga? No, mal, pues Que había te dado, una, dos, que ¿no? había una descalcificación Ah, ¿en qué sentido? En sus cinco expulsados Ándale, contra Cruz Azul, sí Como las siete vidas de un gato, un pedo así, ¿no? Sí. Oye, no, buenísimo Me han dado tres Buenísimo el meme de cuando el coronavirus, que era el coronavirus Y el dengue, ¿no? Y que el fue con un leotardo rosa, así como Bien loquillo, pero bien retador Me gustó mucho ese meme Lo encaró Entonces, pues, ¿qué te pusieron, negro? No cerraron la frikiplaza. ¿Dónde? ¿No te pusieron un virus para no. que se te curara otro virus? No, carnaval. ¿No ah. saldrá alguien, algún, este, contagiado de ahí de la frikiplaza? No. no. A lo mejor hay una pandemia de algo ahí en la frikiplaza. No es probable, ¿Cómo güey. ¿Cómo son? De frikis. Ya es como tipo no. locausto zombie, ¿no? La neta, ya todo se presenta de esa manera, Oye, negro, ¿pero sí venden hentai en la frikiplaza? También, claro. Y sí hay, sí hay, ya ves cosplay, pero ¿hay cosplay hentai? No, no, no. ¿No existe esa, no esa no, rama? Bless. Se llaman... <risa> se llaman... Erotic Betty. Esa, aprovechando. <risa> aprovechando. Está un experto en la frikiplaza. ¿Qué Bueno. Estamos en el piloto de o sea, Benny si Eroticus. ¿Cómo sería, no? ¿Para el serial? También, ahorita de momento es para el... ¿Cómo se llama, ¿La caja de cereal? Pero, sí, este, yo tenía esa duda Porque a él siempre le tiramos mierda Pues como le gustan las monas chinas Este, pues le tiramos mierda Que el hentai, que el hentai A todo le decimos hentai cuando le estamos tirando mierda ¿A ti que te gusta esa madre, el hentai? Y pues ya él dice, no, no, no Es que hay unas cosas que son más leves de acá Pero pues estaría chido Sof, que hubiera ¿sí? cosplay sí, Exactamente, sí, de hecho, de hecho. Y estaría chido que fuera cosplay de hentai Pero pues, que imagínate no, pues, un wey. cosplay así Así me en, pues. en el bule, sí como dijo Además, Alfonso. Tiene mucho que ver la técnica de los cabrones, o sea, lo que dibujan, ¿no? Yo creo que lo lo que te llama a la mejor en, en, en ese aspecto más o a sea, lo que te es la manera que tienen de, de interpretar, ¿no? De generar esos volúmenes, no sé, creo yo no tanto. No perdería todo el sentido, pues, no, creo Pero, que pues ya también con esto de las operaciones y que en realidad a la gente le gusta el anime. O sea, yo creo que sí habría alguien que se acá que se inyecte un o se toma un chingo de cosas para que La pupila se le dilate bien cabrón Para que las chichis le, le estén brincando Para o que Sí, no, pero pues gente que Se, se, se, se modifica o ya Con no... virus, ¿no? Exactamente, sí. y ya están, no, ¿cuál es tu cosplay? No, pues yo soy tal morra del hentai Y ya Como totalmente El meme que decía <risa> <risa> Doctor, no puedo parar... No, ¿cómo era? Eh, no se puede parecer a Scarlett Johansson. Y la siguiente imagen, no, pues, le da un aire ¿no? o sea, pero alguien totalmente ¿Gentai? No, o sea, okay. totalmente distinto, ¿no? o sea, una morra. Ahorita que dijiste eso Mira porque fea, ah... sí, horrible, sí no, En la ya posoperación -opera Si ¿sí se parece algo. Cuarta región si quieres Pero el, Scarlett Johansson El meme ¿no? es confirmativo El, Ay, sí, del sí. el meme <risa> es confirmativo Cabrón <risa> yeah. Vamos a ir con Ahorita que mencionaste Scarlett Johansson Hace rato el Josué sacó una banda Para pues luego poner en María Porque mañana es María, roca en español y derivados A las 4 pm aquí por radiocartón.com Va a estar perro el programa de mañana Y a lo mejor en próximas semanas Vamos a poner a Cosmos Y allá de del norte ¿Verdad? ¿eh? de Hermosillo ah, y es una morra que también toca con la anémona asesina y cuando vi la foto yo dije, "Ah, no manches, se parece a Scarlet." Entonces, ahorita hacemos la encuesta. Se impuesta? puede parecer a Scarlet. Se puede caso, parecer, ¿no? O sea, tiene como esa posibilidad. Sí, sí hay forma. En algún universo. ¿Cómo se llama tu canción? La canción se llama Diamantina de Mamá Burger. Diamantina de Mamá Burger A continuación, Diamantina a la, de la Mamá Burger de Dedicada a la hamburguesa De Viva la Burger Buen de, tamaño, de buen negro, por favor Sí, y las papas también Vayan a, la otro día, Vayan a Viva la Burger Tercer este piso De la Friki Plaza Todo bien, no no se van a infectar Y ya que la nada. gente sepa que este es un sí, programa sí. pagado Por Viva la Burger <risa> Ve, Aquí estás si está un, este, Si pagaras perifoneo <risa> y tú grabaras el anuncio No, cabrón. ¿Se va van a, a dormir las personas? Sí, no, ah, pues sí, sí, ya vengo cansado, ya vengo cansado por eso. Entonces vamos con Diamantina. mamá Por favor, describe, de describe, no, eso, no, no. describe eso, describe eso. No, ¿Qué, ¿qué color tenía? ¿Era no? rojo? No, no. ¿Era verde? Porque dice que llegó y que nomás había para comer pejelagarto, güey. <risa> <risa> ¿qué, no, no soy... <risa> ¿Qué no te gusta el pejelagarto, güey? Tú quedaste allá de tu sillón y había pejelagarto. ¿Qué te gusta del pejelagarto, Su cara, güey. Sí, ah, sí, su cara, güey. No, pues es muy Oye, fuerte. Pero pero estuvo bonito ese ese, ese, ese encuentro? Estuvo eh, estuvo bonito. Tú lo recuerdas bonito o, o ni eso estuvo sí, chido? Sí, estuvo muy chido. Ah, pues valió la pero pena. ¿Tú ¿sí conocías el el, pejelador, el pejelador también vivo ya? No. no. Uh -huh. ¿Pero la pen valió la pena entonces? ¿Vale la pena? Ah, pues ahí está Sí, no, pues ya, ya no se Creo diga No, de hecho, ¿sabes qué? No me importa si o sea, Que se entere su familia de Tabasco, güey Que el vato se negó a un taco de pinche de pejelagarto Para irse a unos dojos a la vuelta güey. <risa> Qué pasado de verga <risa> Qué pedo, güey Primero había dicho que Ah, no hay pedo, estuvo bueno No importa la diarrea que me dio el pejelagarto Ah, es que fue bueno los, los clientes de Viva La Burgen No toman en cuenta ese comentario ¿no? Por favor no, no, no, no. Y bueno Seguimos Virus ah, no. Ponte a... Oye, ah, virus Ponte virus, virus, ¿no? ponte virus, virus. No a Los Ay. virus, virus. Okay. Pues Gracias a todos Ya se ve limpio ¿no? el Se ve, se ve bien. Huele bien Mañana es como el día pesado para Radio Cartón verdad Porque hay programación Todo, todo el viernes, empezamos con mañana tenemos a las 3 a los morros de la maraña los la que maraña. también editan ahí su Fanzine. este su periodiquito que está chindo acá pues de cuestiones sociales y acá los morros de 3 a 4 en el Sergio por publicidad ahí les les hace una sí. le, una presentación acá al mes y ya después de 4 a 5 sigue María, rock en español y derivados este de los programas acá que que pues está chida la música. El más ah. perro, el más perro. No, lo conduce Hitler. El, el luego es letras del gueto con Pedrito que ojalá y venga su invitado. Ojalá le llegue temprano. No sé, no nos ha avisado, pero hoy mañana vamos a poner en el Podemos poner el el, el laberinto de... del pensamiento también lo tenemos luego de ¿Qué es? De seis a siete y ya de siete a 8 pues el observatorio humano, ya para cerrar. A ver cómo anda el hacha, a ver si deja hablar y todo ese business. A ver quién viene también, porque luego no viene ninguno. Ah, sí viene, ¿No, no, sí. ¿No lo han dejado morir nunca? Una vez, nomás. Ah, bueno, pues. Pero... todos les pasa. No, Eso no sí. A a Pit, ¿eh? No, pues ya ahorita el Rojo Pit ya está lleno de muñecas. Sí. ¿Muñecas? ¿Vale? Ese clima... Ya hay calorcito, más no, no, iluminado. Sí, no, pues no atiende el llamado pues de las de las de las vísceras, pero pues, No sabemos, no sabemos. Entonces, la encuesta de hoy. La pornografía. La pornografía, ¿creen que alimenta al patriarcado? Ah, sí. Bueno, puedes hablar de puto budismo, güey, estás enfermito, güey, porque siempre caes eso, güey. Pegas un pinche póster acá fuera de Mindfulness y la háblanos de budismo, güey. Así que yo les hablo de budismo. Por favor. Pero, pero, ver, Iluminación menos... <coughs> <coughs> <coughs> Otro comentario que no vamos a escuchar. ¿Mío o...? No. Ah, ah, ya. Este... Pues bueno, ahí tienen que un día Buda estaba... Pues él, él nació en una familia de bolengo ¿no? Entonces, pues no o sea, no... Sus papás, cuando cuando él estaba a punto de nacer, lo llevaron como con una psíquica y un pedo acá. Y la psíquica le dijo que, pues, que este vato iba a ser una, una reata. Iba a ser una reata, o pero... O iba a ser un gran general, un, un buen, como del, del ejército, o iba a ser un, un guía espiritual, pues, perrón. Entonces, pues, los papás dijeron, ah, pues, para qué estudias música?, ¿Para qué estudias esto? Mejor le todo, le dieron como todos los placeres de que había en ese momento, le le dieron pues el trip para que no se preocupara por para que no se preocupara por otras cosas, entonces pues el vato pues vivió bien durante casi 30 años. Entonces, hasta que un día pues el vato decidió salir de, de su reino porque pues ya pues ya, o sea, después de tanto pinche placer, tantas viejas ahí y todo eso, pues ya el vato decidió salir y pues se topó con con un con un muerto. El vato pues la habían ocultado tanto esa visión de la muerte que pues cuando vio un muerto se sorprendió, ¿no? De qué pedo, pues qué es esto? O sea, ¿por qué está ese cuerpo así? ¿No? Pues es que pues se muere la gente, ¿no? Y todos nos, todos nos vamos, vamos a morir esa como que se choqueó Luego vio un ruquito ya, pues ya bien anciano, ¿no? y pues qué pedo, ¿Qué qué, qué qué por qué se pone así el señor, no, pues que está bien arrugado, pues ya es símbolo de la edad y que está próxima a la muerte. Y pues no se ve, no se ve el, el, el, el, el, el ancianito pues sonriendo, se ve triste, no, se ve como decaído, entonces pues también se preocupó y pues también luego le tocó ver a un enfermo. También sí, pues pues procuraba, ¿no? Según eso no le le, le, le impactó ver a ese enfermo. Entonces, pues, el vato dijo, no, pues, ¿qué está pasando, no? Hay algo que no sé, pues, el, lo que no sabía era como todo el sufrimiento que puede que, que puede experimentar alguien. Entonces, decidió salirse del del, del, del reino para, para para experimentar el sufrimiento. El vato se dejó, dejó de comer, dejó de, de hacer muchas cosas, rein, renunció a su reino. Entonces, pues, ya estaba como todo flaquito y todo acá, todo ya, pues, a punto de valer verga cuando... Pues se dio cuenta de que ese no era el camino, ¿no? Que conocer todos los sufrimientos no te iba a llevar a quitarte el sufrimiento. O no, bueno, no, no, como no experimentarlos, pues. Entonces dijo, no, pues este no va a ser el camino. Y ahí mágicamente hubo una... Estaba en un río el vato y una una pues una cortesana se, se, se la, la, le ofreció un plato de, de arroz. Se dice que ese, que era un Buda esa, esa cortesana y lo aceptó. Y en ese momento fue cuando se dio cuenta que la compasión es la que ayuda a liberar el sufrimiento. Entonces, pues, de ahí empezó a meditar, empezó como a clavarse más en, en observar este fenómeno del sufrimiento y, pues, no se diga de vidas pasadas, por ejemplo. Pero, pues, ese es un concepto bien raro porque casi nadie cree en vidas pasadas o futuras. Por ejemplo, ¿ustedes creen en vidas pasadas o futuras? ¡Claro! Gracias, güey. Josué. Eh, yo le te he pensado que, por ejemplo, que mi abuela estuvo influenciada por... A lo mejor por los recuerdos de su mamá que uh -huh. su mamá se murió a los tres años entonces ella tuvo que vivir una vida de pues eh, fue la, de las más grandes de todos sus hermanos y la que se encargó y, y de se encargó y, y ella como que trató de de alguna manera como que yo pues sentía que trataba de ser como su mamá como que si ella se influenciara imaginándose la vida de su mamá, ¿no? Porque no la conoció O sea, agarró el papel de madre pues, Ajá, ella e influenciada por, por ese Recuerdo o ese Cariño que nunca sintió De vivir con su mamá, pues y eso Yo creo que como es una influencia de vida Pasada de alguna vez, De alguna manera que ella lo sintió a través De su madre. Fíjate y está Chido ese concepto que dices porque es como una vida pasada Dentro de esa misma vida, ¿no? Ajá. O sea, como una vida, ella quiso adaptar una Vida pasada de, de que en este caso De su madre que no conoció también bien Pero la quiso adaptar a esta vida. Y me, me pega mucho decir esto, que yo la escuchaba a veces ya grande, a los setenta y tantos, ochenta y tantos, llorar y, eh, y pedirle cosas a su mamá, así de... Cámara. Ay, hey, como, mamá, ayúdame, o, ay, hey, mamá, así como, No, pues eh, sí si está... Entonces si está. pensar en una vida que, que no vivió con ella y, y, y de todos modos que la hiciera fuerte. ¿no? Y tenerla mí, cerca, ¿no? A pesar de que, pues, no la tuvo... ...al menos materialmente tan cerca... ...tenía una foto... Tiene, ...todavía la tenemos... ...una foto de ella ahí en su recámara... ...así la tenía... Eh, ...junto a su virgen de Guadalupe... ...que ahí está también... ...que sí. chido... Uh -huh. Fíjate, me, ...ahorita me recordó una, una enseñanza budista... ...que dice que todos los seres han sido tu madre... ...o sea, todos hemos reacido ya tantas... ...tantas, tantas veces... ...que todos los seres pueden ser tu madre... ...o sea, y de aquí viene que si... ...si tu mamá muere en esta vida... ...dirías que deja de ser tu madre putno, pues vas pues, yeah. sigue siendo tu madre a pesar de que esté muerta, entonces ¿por qué niegas a tus madres de otras vidas? Entonces viene como esa enseñanza de que presengle pues, todos tus, tus tus todos los seres, inclusive hormiguitas, perritos, espíritus han sido tus madres entonces por ahí viene la compasión misma no A pesar de que están sufriendo tienes como que, es que hacerles el paro como si fuera tu madre que claro. imaginemos entonces que las familias que que afortunadamente los hijos vivieron con mamás abuelas bisabuelas y que tuvieron esas personas ese contacto con todas estas madres abuelas y ¿sí? Han, han de tener en, en dentro de sí mismos eh, todo ese cariño de vidas pasadas, de trato humano, de, de familia. Sí, de, sí, y, sí. Y porque también el no vivirlo puede ser el no, no saber explicarlo, el no saber demostrarlo. Uh -huh. y, y pues afortunados los que estuvimos en cierto contacto así. Digo que ya podrían derivar a otras actitudes ya que desconocemos porque uh -huh. o que, o que no hemos explorado, que podríamos hablar sin saber pero sí viene una influencia yo creo muy de del contacto familiar y otras vidas pasadas que se va transmitiendo exactamente sí. inclusive también este concepto pues de la madre se puede ampliar, o sea todos han sido tus hijos por ejemplo tú has sido su papá de, de, de todos su mamá inclusive uno, uno ha sido mamá no entonces también esto viene como de pues okay es que generalmente la la la figura materna es como pues pues de ahí de ahí venimos no como de una madre fue la que nos cargó entonces Como que a ese le tenemos como más cariño, pero pues no, o sea, no te limitas, o sea, a lo mejor tú fuiste papá de, de un chingo de personas, Ándale. entonces... Uh -huh. También lo que hay que cuidar a veces con este concepto es como no sentirte el papá de los pollitos, porque eh, ahí es ahí ahí el peligro, que luego te sientes papá de todos ya, uh -huh. y pues ya quieres decirles qué hacer o mamá de todos y ya quieres salvarles la vida cuando pues también no te corresponde a veces. Y te quería preguntar, por ejemplo, ahí la compasión cómo se podría explicar, como decías de de Buda que, Sí, la compasión entonces, se de... hacia los demás, eh, digamos. Uh -huh. sin ser mamón, sincera, sí. Eh, la compasión eh, se define en el menos en el budismo es, es es la mente que desea que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento y ya una compasión más universal es que desea eso y además actúa, ya no ya no es sólo como el deseo, entonces cuando deseas que todos los seres se liberen del sufrimiento y dedicas como tu vida, que fue lo que hizo Buda y está haciendo mucha gente… Este, pues ya no ves como más allá, ¿no? Ya estás dedicando tu vida para ayudarlos a liberarse del sufrimiento. O sea, porque Buda lo logró. Inclusive se dice ya en las mitologías de que vinieron dioses y lo le suplicaron que, que, que enseñara. O sea, no no no no lo tenía como en cuenta en ese momento, pues le dijeron, "¿Qué onda? Pues enseña esto porque pues la banda de aquí pues está valiendo cada vez más verga, cosa que sigue pasando." Entonces, pues él dijo, "Ah, pues va, vamos a enseñar." Entonces, pues la compasión es como esto, ¿no? El deseo de que todos los seres se liberen de su sufrimiento. ¿Será un tema relacionado ahorita con todo lo que está pasando de movimientos sociales? Eh, así como el ser, como que si Buda pudiera ser el primer activista o de los primeros activistas que pudieron entender qué quieren hacer entender para que a ver si todos logramos cambiar algo. Sí, pues es que simplemente con ese deseo que, que quieres que... Todos se liberan del su sufrimiento y es un acto político inclusive, ¿no? Y lo vemos como en ondas ya sociales. Pues es un acto político, más sin embargo, este es como lo que se me hace bonito. Que pues Buda no quiere que nos hagamos budistas, ¿no? Es, o sea, que te liberas de tu sufrimiento, para él ya, check. Entonces el budismo, pues no, tampoco se trata de hacer budista la gente. Pero pues sí, cuando quieres como imponer este... Bueno, pues no, no, no, de hecho no es una imposición, pero pues a veces pareciera, ¿no? Como que a huevo tienes que, que tener compasión por los demás, pues no eso, eso no va. Inclusive se dice pues que la compasión es una mente virtuosa. Una mente virtuosa quiere decir que es causa de felicidad y no de sufrimiento. Y eh. todos podemos ser así. Todos somos así. Todos. Se dice que la, la, el rena un renacimiento humano es como la, la causa principal para poder alcanzar la iluminación. Entonces, vamos con la siguiente rola, que se llama. Vamos a poner una de virus, la de pronta entrega. Ajá. este Igual yo quiero dejar la pregunta en el aire, ahorita que hablabas de todo esto. ¿Se acuerdan la última vez que sintieron calma, güey? Yo me lo he preguntado. Vamos a ir con virus, igual ahorita tripeamos. Porque... A mí a veces vos? me asusta cuando siento calma. No mames, Poncho. Virus. Virus, ¿cuándo es con vos? Vir Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el suelo a Radio Espontánea, yo creo que ya nos andamos yendo, pues ya nos, nos anda acabando la bebida, eso es lo que luego nos hace correr. Dice el negro que no, que hay más. Eh, eh. Bueno, no sabemos qué puede ser hoy de Radio Espontánea, yo había, de, yo había dejado la pregunta de, o sea, una calma más allá de, de aliviarte de una enfermedad, ¿no? que ahorita hablábamos a lo mejor de padecimientos ah, res respiratorios, o así como que no sea esa calma de la aliviané o la saqué la clase ¿no? o, o libre el semestre sino sí, sí, de... ¿no? como una pinche calma acá perrona, yo tengo un recuerdo de una vez que iba para el... el pinche ahí con el enano el vivero, de ahí donde ahora está el extra, que era un vivero donde todos lo recordamos, no el vivero de que bonito lugar, se encarga extra de los de los árboles sigue sí, o... siendo un vivero, pero ahora dan tours acá pues para escolares, para pues escolares, así como para pues este alumnos de biología. Ajá, no, alumnos de, desde primaria y hasta llevan a los morros de kinder para para Guantín, que sepan cómo está el pedo con las plantas y cómo crecen y todo lo que conlleva este un poco de botánica, ¿no? Y el pedo también vivero, viverismo. El, no, está perro, no, pues digo, todos podemos el, el siguiente que es, que nos toque acá. En radio espontánea podemos hablar y hablar del vivero. vivero sí. Y una vez iba para allá y no recuerdo qué acá íbamos qué íbamos a hacer, pero iba caminando ahí de Plaza Patria, sobre Patria y me acuerdo que sentí una paz y una calma, así es como el recuerdo que no sé, hace cuántos años dejamos de tener el vivero. Josépa la verdad. 7 Y me acuerdo que me da una calma Que hasta me caí que me pellizqué Dije, no mames, ¿sabes qué? Se me hace que estoy muerto Me, me atropellaron acá atrás, ¿no? Porque no me puedo sentir tan hasta cómodo Tan ¿no? y, y la recuerdo tanto porque puro últimamente iligero. Con puro ilícito, la vamos a poner <risa> Porque ahorita tanto gusto, estrés que ¿Ustedes se acuerdan de la última vez que estuvieron en calma? David O sea, él estaba pensando mientras hablabas eh, No, no recuerdo algo Así reciente ¿De dónde viene la calma? ¿De cómo después de alguna satisfacción o alguna... Lograste una misión, una tarea eh, No sé, a lo mejor una calma compartida De que le hiciste un paro a alguien Que le diste el ride al hospital, al aeropuerto Que lo necesitaba algún lugar y, y se logró y ya de ahí viene una calma Como, ah, no sabes, mira Hice algo que que estuvo bien para otra persona o para mí o a, no sé, muchas veces para alguien más y, y ya de ahí podría venir la calma, yo yo lo, yo hablo así como que a veces después de lograr algo así como que te sientes de esas veces que echas los los, los, los brazos al cielo y agradeces y, y después te viene una, así como que te sientes en el mero presente en el momento y ah, creo que esa es la calma eso, que también eh. puede ser efímera y todo. Eh, no pensaba que, en calma, calma efímera Por ejemplo, ayer que me cambiaron de puesto en el trabajo, que no me lo esperaba y fue de un día para otro porque hoy fue mi primer día en esa ¿Aceptaron? área. Me cambiaron a un área más tranqui. Sí. Y todos recibí buenos comentarios sobre eso. Entonces, como no me lo esperaba y como y cómo me lo plantearon y al final eh, el día de hoy Sí salí con una calma de aromas. y salí con una calma de las 5 de la tarde, imagínate, el sol a todo lo que da, sintiendo que el día le queda, le queda mucho día y y pues vámonos a, a a vivir lo que lo que queda, ¿no? Y eso es como una fue una calma para mí. Y, y a pesar de que no encontré bicicleta porque quería regresarme en bicicleta, que son pinche siete cuadras, eh, no, me, no me ganó eso y disfruté el caminar las, el eh, caminar y rellegar al canto. Sí, algo bien pendejo también, pero pues güey, yo ahorita con el fucking negocio pago la renta y siento una calma efímera, y sí es efímera, porque sí. pues vuelve, ¿no? El próximo día de trabajo vuelve, pero... Pues si sí, es una chiquicalma digamos. Y una calma que se puede extender Otros 30 días Para volver a sentir La presión Pero bueno ya se puede planificar El pago y ahí a Juntarlo antes ¿eh? ah, Entonces si sí tuve una calma de ese tipo Eso eh, El, la, si, ¿la el martes Es como, calma? ¿Sí? Pues como lo describieron bueno. ya ahí acabe El martes me, me dijo mi jefe que me iba a ir a Michoacán ¿no? Miércoles, jueves y viernes mm. Y la neta Ese día desperté con esa química de, ah, valido verga, ¿no? Sí, Y fue como, ah, la verga, ¿no? Día, día David. Ah, ojalá, ojalá no pueda, ah, ojalá pueda no viajar, ¿no? Esta SEMA, lo cambio. Y sí, el miércoles fue como, ah, se va a reprogramar para la próxima SEMA. Arre. Y he estado yendo a la, a la oficina, ¿no? Y creo que, que sí necesitaba una dosis de... De, Godín, ah, de Guadalajara, más que otra cosa, y todo lo que conlleva, ¿no? entonces ahí sentí calma cuando, ah no voy a ir a Michoacán, pese a lo que haga aquí, no no me importa, fue un momento. Oh, pues ya. Implica, implica mucho porque es un viaje, ya ves que la semana pasada fui a Sonora y fue de flash, ¿Qué tal? estuvo bien, pero me refiero a, bueno fue un rush, la verdad de, de emociones, porque no me pude estar tranquilo al máximo, sí me relajé, estuve en la laguna del aire... y ¿Se hubo calma? Sí hubo calma, pero fue fue como no la como como yo lo hubiera querido, como hubiera esperado. Hasta el tiempo se me hizo más corto. Yo tenía una expectativa de que ah, bueno, voy a ir así, pero ya cuando al final estaba ya conté las horas y tengo que estar aquí, luego ir allá, a viajar acá y regresarme y así. ...ya se volvió todo así como muy... ...no, pues es de volada... Y, ...y sí lo viví al final de... ...de tomar el viaje de regreso en el taxi... ...como que todo fue muy rápido al final... ...y el despedirte rápido y todo... ...y, y después de ir hasta allá, hasta el norte... ...y bueno, fue como... ...la calma sí la sentí... ...en un momento... ...pero no como hubiera querido... ...y, y ya al final fue más la presión de... ...del itinerario del viaje... Eh, ahí es interesante de alguna manera porque pues imagínate vas a pasar un buen momento que si sí estuvo chido se lograron cosas hubo comunicación pero que hubiera calma pues no tanta ¿no? <risa> lo que al final está alguien bueno, ahí que te está recordando ahí que oye pues no te puedes relajar demasiado pero estuvo estuvo muy bien porque si sí estuve una noche y bueno pasar un, pasar una noche en un lugar que no conoces ahí de rápido. qué día qué día fuiste o cómo de martes fue? a miércoles en, sí. ¿En, camión? en avión ah, bueno. no, en cambio en cambio no le ajusta de martes a miércoles a ver si ahorita me concede alfonso la canción de pedro tirado que se llama matorrales bien y ver, habla de que no tiene ni para el camión ni pan ni para avión Estoy de Hall de Hold Records. ¿Para este, para sí. ¿Para no, no. No, <risa> no, la neta a mí sí me gusta mucho cotorrear y todo, ya ven que nunca les quedo mal ni nada. <risa> Así como ir a, a con el Andrés ajijí de acá y viajar a la playa, güey, se me hace bien chido, Chivasan, Casi ¿verdad? nunca me casi nunca me cago, güey. <risa> Pero cuando regreso al cantón, como disfruto, güey? A mí cuando me preguntan que si me gusta viajar, sinceramente digo que no, porque cada siempre cuando yo estoy de viaje estoy anhelando el regreso, ¿no? Como la onda de voy a regresar a mi cama, ¿sabes? Voy a dormir bien perro, en, en mi barra. forma, ¿no? Ay, ya, así acá, neta. Bueno, pues yo no. Ahorita no. Ni aunque fuera tu semana de vacaciones. Fíjate que no, pues te... Por, la neta yo lo pregunté esto porque yo lo quería externar porque a mí me cuesta últimamente. ¿Qué eres culo? No, soy neurótico. Es un puto problema, cabrón. En su cuarto tiene camisa de fuerza. Sí, no. Y está tranquilito como esos este cartones de gis. Yo tranquilo un domingo viendo Masterchef. Ahí. A gusto. ¿Ya lo ponemos? ¿Qué ¿Vamos? Gracias por escuchar. Muchas gracias por estarnos escuchando Entonces Aquí ¿Cómo vamos a cerrar? La tos. Ah, pues es el palto, es que el lugar huele a fabuloso ¿no? la neta. Ah, Definitivamente Hace feliz a tu nariz No te digo que no, está limpio no, pero, pero, huele, pero huele a fabuloso ¿no? Que la neta yo cuando me duermo Oliendo fabuloso siento a ah, La neta una calma Jajajaja <risa> No hay cruda. No hay cruda. Se reavivan los ánimos. Pues buena intervención por el negro. Gracias negro por aceptar esta intervención. Se va a aliviar. no, no tengamos que anexarte. Muchas gracias. Gracias por patrocinar este momento. Sí, gracias a Viva La Burger por hacer posible este programa de Radio Espontánea. Gracias a Corona, Coca-Cola... John. La Friki Plaza está libre de Virush <risa> A Marquito de Ediciones El Viaje también, salud ahí Que está haciendo buenos libros Saludos Marquito, buenos libros Gracias también a La Agüita de Tlacote También que Puso las las Las el, condiciones el, para que esto se el lograra no, Yo siento que el mayagüel De este agua de tlacote de la rueda Es una como Dale. tatuada trashy we, Así que calienta <ríe> en cadenas Pero pues te... Botuda Andale. Y gracias a también saludos A libros y café de la rueda Prisiliano Sánchez 615 Y bueno al, les, les sean Al rendezvous. al Rendebus Mañana María, María A las 4 María Las, las tortas, por favor, las, las lunches perdón. Ahí en Avenida Maestro Las tortas hechas 91, en casa sabe mejor Dense una vuelta a probar Lunches Tapatía 1091 Si tienen chance, pruébenlo Y pues Puedo decir que es frente a la puerta 1 del Cux Correcto, bueno, estacionamiento del, Los profes del Cux, puerta 1 Cáiganle Ahí a todos los abogados, sociólogos. Licenciados, licenciadas. Próximos, usted, licenciados. Enfermeras. En los del Acuario Michin. Y los pues si sí, alguien sí nos va a escuchar y nos aguantó todo este programa. Compártan su auto. Y el y también el programa, compártanlo. Sí, pues ya, ya salió. Podcast. Se va a subir al podcast, Radio Espontánea. Si a alguien se le ocurre un logo, gracias. Gracias a Arritmia y a María Rocartón. Tum, tum, tum, tum, tum Tum dum dum con puro y ligero. De Pablo un destrucción. Eh, no me acuerdo cómo se llama el disco. Pero bueno, puro y ligero, ¿no? De Pablo. Gracias a todos. Josué, gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Arre. a good suelo de la jodida expansión del universo. Armí odio como un buen soldado. Debería irme al Kurdistán a combatir y dejar este país de puticruces, farlopa y jovilados. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de haber sucumbido a los hechizos baratos. Tuve que hacer un cruceiro de neón para poder dormir en nuestro cuarto. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de verme a cenar y hablar demasiado Amigos, artistas, queridísimas chicas quitadme el ocio y dadme una familia Y es que el que vea una injusticia que la arregle con su mano Y si no puede, que la arregle con su voz Si tampoco puede, que la arregle con su corazón Y esa es la menor de las entregas